Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno,、eh, queríamos consultar bueno, por el funcionamiento del programa ProVida en un contexto que sabemos、eh, extraordinario desde el punto de vista sanitario. ¿Qué nos podés comentar y cómo podemos acercar seguridad de que se están haciendo las cosas como c o r r e s p o n d e Tal como lo describís, es un contexto extraordinario, es un contexto de pandemia, con lo cual hay que reforzar mucho los controles. y los protocolos con los que trabajamos.、Eh, hemos aprendido del verano pasado, donde era un contexto aún este, de mayor gravedad, creo, porque no estábamos vacunados.、Eh, este verano tenemos la, la gran ventaja de que los adultos estamos en un altísimo porcentaje vacunados y、si、los chicos están vacunándose, así que nos cambia un poco los parámetros y los protocolos. Nosotros estamos trabajando con burbujas de 25 a 30 niños o niñas, siempre conservando el distanciamiento, el uso de barbijo,、eh, el cuidado en el p r e d i o ya sea con el uso del colengel, con las actividades que se realizan. Digamos, todos estos protocolos los hemos aprendido y hemos mejorado muchos、eh, para este año. Eh, las entradas y las salidas de los chicos están diagramadas de tal forma que los grupos no se crucen, tratando de que las burbujas y los integrantes de cada burbuja no tengan contacto con otra burbuja. Digamos, este, este mecanismo nos ha funcionado hasta ahora.、Eh, el año pasado no hemos tenido contagios ni hemos tenido que cerrar colonias por contagios,、eh, ni siquiera este año. Este año las suspensiones de actividades que se han dado han sido por. tener profes o líderes、eh, con, con COVID y luego lo de los contactos, por eso muchas reabri pudieron reabrir ahora, ¿no? Con, esta, con este cambio que se hizo en las condiciones de, de contacto estrecho. Así que estamos trabajando mucho, muy seguros、eh, y eso queremos este, transmitirle a los papás, a las mamás, a las personas responsables de los niños y las niñas que, que van a la colonia. Que el ambiente es de mucho cuidado y esa es la premisa que tenemos no que tengamos actividades que sea una opción para las personas en el verano tanto para niños niñas que es lo más habitual pero también para adultos mayores y para, para adolescentes y jóvenes y que sepan que van a estar cuidados también hay todo un mecanismo de, de refuerzo alimentario donde se higieniza y se, se hace tipo vianda c o s a de no tener que manipular los alimentos. Así que hay como que cada cosa está muy pensada y a eso nos obliga la pandemia, ¿no? A, a no descuidarnos, a tener cada una de las acciones pensadas y alternativas para,、eh, para poder evitar y tratar de evitar cualquier tipo de riesgo, ¿no? ¿Qué percepción、eh, les queda a ustedes este, respecto a la posición de, de los progenitores, los padres, los cuidadores, las madres、eh, sobre la vacunación de, de sus niñas? Mira,、eh, nosotros hemos reforzado y, hemos, y estamos promoviendo la vacunación en niños y niñas.、Eh, muchas veces nos sucede que hay algún cierto grado de desconocimiento o.、Eh, no sé qué, pero que haciendo campañas y acercando la vacunación a los p r e d i o s los niños se vacunan, ¿no? Previa autorización de los, de los、eh, papás, mamás, este, progenitores, ¿no?、Claro. Esto ha sucedido. Nosotros,、eh, por ejemplo, tenemos la experiencia reciente de General Hacha, que cuando hacían la inscripción, tomaban nota de qué Niños estaban vacunados, q u é no, y en todo caso, qué, qué número de dosis tenían. Y lo que se hizo fue, a partir de, del número que eso daba,、eh, trabajar con el hospital local para llevar el vacunatorio a la colonia. Entonces, con eso, la autorización de los papás,、eh, el vacunatorio facilitaba, digamos, todo el proceso. Los inscribían ahí, los vacunaban, Este, además los niños este, lo, lo pasaban bastante bien, más allá de que siempre las vacunas asustan porque había payasos, había juegos. Digamos,、eh, Llevar el vacunatorio al, al ámbito donde estaban los chicos, la verdad que facilitó. Y también se completaron esquemas de vacunación de adultos. n o Así que siempre lo que sea promover estos procesos preventivos eh, eh, ayudan. Eh, sostienen las actividades que, que promovemos desde provincia, ¿no? que es la articulación,、eh, el refuerzo en la vacunación, el que llegue a todos, el que el, el 100% de la población esté, esté vacunado. Eso es lo que queremos. ¿no? Muy bien. ¿No han tenido problemas? El otro día conversábamos en Relicó, fueron suspendidas en algún momento las actividades.、Eh, ¿No ha habido otro tipo de problemas? Y, y te pregunto para redondear si esta. Esta explicación a padres, madres y demás da resultado en el sentido de que sienten garantizados los cuidados. Mira, nosotros cuando tuvimos, bueno, mejor dicho, los municipios cuando deciden suspender las actividades siempre ha sido por adultos Ajá, contagiados、bien. o adultos con t a c t o estrecho. No ha sido por chicos.、Uh -huh. eh, o sea, no contagios masivos de chicos, ¿no? e x a c o Por adultos por los profes por ejemplo una colonia que inició las actividades y, e hizo una reunión de profes y a la noche dio uno positivo así que pasaron a ser en ese, mom en ese momento en s e momento todos contacto estrecho、claro. por lo tanto <risa> tuvieron que suspender las actividades al día siguiente estas cosas suceden digamos ante una ola de contagios tan alta pero vida no está aceptado digamos por más que la las personas se cuiden y demás Llega de alguna forma. El tema es cuando los adultos、eh, o no hay suficientes adultos para atender los grupos. Nosotros, antes que nada, y como les decía antes, cuidamos a las personas que asisten a ProVida, ya sea desde los cuidados de,、eh, con respecto a COVID, pero también con los cuidados esenciales que tiene que haber en una colonia. Los niños tienen que estar mirados, tienen que estar cuidados por adultos y entonces no podemos dejar grupos con una sola persona. n o Entonces, este tipo de cosas también se dan y por eso se han suspendido actividades.、Eh, yo creo que, que los papás, nosotros vemos que con respecto al año pasado ha aumentado la cantidad de participantes y esto creo que tiene que ver con el aprendizaje que hemos hecho todos, ¿no? Desde lo que podemos ofrecer, es un servicio de mucha calidad y un servicio cuidado y también la confianza que eso ha despertado en papás, mamás, Y adultos que, que llevan a sus niños y a los adultos mayores que concurren. Los adultos mayores que concurren a las colonias han aumentado y además demandan mucha actividad. Demandan mucha actividad, están demandando más días de actividad.、Eh, esto también nos da una confianza en lo que hacemos ¿no? y en, la, en las ganas que tienen las personas mayores de, de tener actividades seguras. ¿no? Laura, gracias. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, Siempre digo que, que Provida es una opción, es una opción para todos, para todas, para aquellas personas que quieran este, participar y tener actividades durante el verano y, y es un ámbito de promoción y prevención de derechos. Así que、eh, estamos para, para trabajar por y para los chicos, chicas y adultos de la provincia y que sepan que es un lugar seguro en el cual pueden Este, jugar, divertirse, compartir, que creo que es además de aprender natación y, y hacer vida en la naturaleza, pero es un lugar de disfrute durante el verano. Gracias de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.